para salir de la realidad que nos ahogaba para reír frente al mar de lágrimas que era el día a día eso era antes, ahora ya no nos distraemos para evadirnos ya no nos ahoga el día a día nos ahoga no cumplir la expectativa ahora el tiempo libre lo dedicamos a llorar a ver lo que tienen otros esa es la distracción nos distraemos para entrar por el aro nos distraemos para pagar. Nos distraemos para entrar en el mundo Nos distraemos para mirar al suelo Para mirar a nuestro teléfono móvil La distracción de hoy nos obliga a sentirnos mal Pero hay una forma de entrar en esa realidad Gastar y gastar Ese es el mundo que nos han hecho querer Esa es la distracción que quieren Para que no nos enteremos de nada Saludos ante Bruno Cardeñosa Que comienza Larros vientos en la sintonía de un Cero Con Miguel Jurado Al frente de la parte técnica, Javier Sevilla, en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección estaremos, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. una etiqueta en Twitter Almohadilla Rosa Vientos Almohadilla Rosa Vientos, eh, para todos los comentarios eh, para todas las eh, preguntas para todo lo que queráis comentar Debate, tertulia, zona cero del Misterio Ecos del Misterio van a estar con nosotros eh, Laura Falcolara Manuel Carvallal eh, va a estar también Juan José Enchesoro Mado Martínez Silvia Casasora todo el equipo ...va a estar con vosotros durante este programa... ...intensísimo de contenidos... ...un programa que vamos a iniciar... ...con otro de nuestros debates... ...fue espectacular... ...seguidísimo... ...el debate que tuvimos en la pasada semana sobre el mundo de la reencarnación vosotros opinasteis más o menos muy alto ¿eh? más o menos el 40% de nuestros oyentes se creían en la reencarnación, se debatió fue un debate verdaderamente interesante verdaderamente activo se tiraron los trastos a la cabeza Manuel Carbellal y Miguel Pedrero hoy se van a tirar los trastos a la cabeza Manuel Carvallal y Juan José Sánchez van a debatir sobre Los ángeles, uno cree, el otro no Aunque parezca increíble, hay uno que cree Debate sobre ángeles, eh, también vamos a tener eh, tertulia zona cero Os hablamos eh, del fin del mundo De un subterráneo que se... Bueno, se ha convertido en un refugio para el fin del mundo Vamos a hablar también de un mapa del inframundo Hecho por los egipcios, Se ha encontrado junto a una momia También os vamos a hablar de nuestros ancestros Ancestros navegantes Laura Falcón nos hablará en los ecos del pasado De casos que demuestran que no estamos solos Que desencarnamos y posiblemente nos eh, quedamos eh, ahí, o alguien eh, se queda ahí, también vamos a hablar con ella del poder oculto de nuestra historia, del Congreso del Poder Oculto de Nuestra Historia y Mujeres con Historia, la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasolo Alicia Alonso, la bailarina que ha fallecido esta semana y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano lo dice que son la una y treinta minutos que es la hora de comenzar La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Existen Los Ángeles. Podéis eh, votar? ¿Podéis eh, opinar en el perfil de La Rosa de Vientos en Twitter Debate Existen Los Ángeles. Y está a favor. Manuel Carballal dice que existen, Manuel. Que lo has dicho tú, no te hemos olvidado eso, María ¿eh? Purísima. Eh, sí, sí eh. existen los ¿Por qué me miras con esa expresión de pavor? No, porque vas a defender algo indefendible, pero bueno, venga. Bueno, sí, eso soy consciente <risa> de ello. Digamos que en este caso, eh, evidentemente, no se puede argumentar con ningún criterio científico, pero digamos que todos somos fruto de nuestras circunstancias y a mí una serie de experiencias personales y muy intensas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 Se explica un poco la experiencia. A lo si mejor es que partimos ya, como en casi todos estos temas, con un problema de definición. ¿Qué entendemos por extraterrestres? ¿Qué entendemos por reencarnación? No, no, pero es muy fácil. Si tú, tú, tú, tú, todo lo estás diciendo tú. O sea, tú eres el que has... <risa> habla de una experiencia que has asociado. A no, un no, ángel. no, no, o sea, no. No, hablo, estoy, no estoy poniendo en duda nada. No porque hablo porque de, de una experiencia. experiencia. O de varias. Bueno, mejor claro. me lo pones, pero cuenta alguna y veamos si realmente eso... A ¿Puede ver. ser un ángel o, o no? No, es un amigo que se llama ángel. No, no.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 que merecen su estudio, pero yo creo que un ángel desde el punto de vista cultural está muy bien, muy bien acotado y tiene su explicación dentro de la historia de las es, religiones y no es compatible además es los ángeles que hay por cultural. ejemplo aquí que los que pueda haber en otras, en otras culturas, claro, se, cono se conocen de casos cultural, de, de, de avisadores.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 cuando una bala va hacia tu cabeza la bala va hacia tu cabeza cuando alguien se le encasquilla el arma apuntándote se le encasquilla el arma es un sí, pero si las armas y las avisiones no llevan una y, y la color malva en la mano izquierda y, y una en el mundo es una respuesta un... muy académica no, la la de escuchamos las noticias y pues continuamos hasta que el debate existe Los Ángeles o no, después en de las noticias y después en de la actualidad Tertulia Zona En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa Nuevo tramo, nueva hora de la Rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero Hemos en debatido sobre si existen o no los ángeles, está en Twitter, esa encuesta, hasta ahora el 57%, el 57% de nuestros oyentes dicen que sí, dicen que sí más que quieren en los ángeles, que quieren en Dios. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a tener también en esta hora del programa Tertulia Zona Cero, vamos a tener también Bullo del Misterio, son las, las sectas satánicas reales, se exagera esa circunstancia y muchas otras cosas que vamos a hablar en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa.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 <risa> yo no bueno, ¿tú, tú, eres, tú, tú, es que eres, tú eres muy jugona Que sí, yo lo recuerdo sí, sí. ¿Os podéis sí, creer sí. que yo no he jugado nunca un videojuego? No ¿Quién no, no, no, no. te hizo que es un videojuego? ¿Van? Hombre, si habéis jugado, ah? me imagino que no será al Monopoly Al, al, ¿Por qué no? Iba a decir otro más viejuno todavía, un juego de esos de lo que lo jugamos a la calle. Más viejuno todavía. No, no, yo el único que juego es el ajedrez, el único que tengo en el móvil. Pero hay de, estos de marcianitos... Lo único que tengo en el móvil. Le pero tengo vamos, pánico. A ver, Manuel, ¿qué móvil tienes? Mm, pues Eras contemporáneo ¿Año? del sarcófago este. Mi móvil es el que utilizaban en aquella época, esa dinastía faraónica. Te creo perfectamente.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 cerebro a cerebro que sin utilizar el lenguaje, sin hablar y, y sin ser mimo, exactamente, y, y a través pues eso de el pensamiento, incluso comentan que mmm, perfectamente puedes estar viajando y con el pensamiento enviar una imagen de postal, ¿de dónde estás?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 Eh, resulta que se aparece porque murió una semana después de tener este hijo eh, también aparece Catherine Howard que fue decapitada en la Torre de Londres pero debe ser que tenían estas residencias un poco de verano de, de, de estar ahí diferentes meses en estancias pues se aparece también por ahí si vas a pasarte la eternidad en algún sitio mejor que sean claro claro o van, o van cambiando pero van es que cambiando. incluso también un arzobispo o sea todos los que le tenían ojeriza enrique octavo pues se pasan por este lugar el arzobispo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 pues se puede aparecer alguno de estos fantasmas. Enrique VIII, por lo visto, no. Debe ser que no quiere que la, le corran a borracha. Se fue al infierno. Si, si los fantasmas aparecen descabezados, ¿cómo sabes quién es quién? Bueno, hay uno, hay uno, sí. el el hay, uno ah, hay uno que aparece con la cabeza, creo que es el arzobispo. Cintura. El arzobispo eh, aparece descabezado. Hablando de fantasmas, se ha encontrado un organismo que tiene 720 sexos.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 lo metes a microondas ¿no? lo pones a vuelta allá y, y vuelta. No te... Oye papá, es que <ríe> según lo estás contando parece el regalo de estas navidades, no indestructible <ríe> como alguien. Lo pones allá a setecientos vatios, lo pones tres minutos como las palomitas de maíz y oye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 Hombre, yo creo, eso es otro debate que tenemos algún no, día, no, Juanjo yo. No, no, Juan, no yo. hay un debate. Solamente hay un homosaje. <risa> <risa> ya los no no debates. Ya está, no, ya hombre, está. Es una pena. Ya, ya, no ya habría, lo habría he sido ido. interesante debatir. A, no a, a ver, todo. pero tú cuál, cuál, lo vi, cuál sabes, decías? Claro, sobre el tema de los animales si tienen o no tienen almas, si tienen o no tienen condiciones si moral, por ejemplo. No, pero pero por ejemplo, pero hay una cuestión que no hace parte a los extremófilos y tal, sino por ejemplo una una realidad que no sabemos si es vida o no y que no tienen claro los científicos si es vida o no, son los virus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 No todos los estudios científicos, por muy publicados que estén, son completamente serios, son la verdad absoluta. Eso lo dice o se puede deducir de esta noticia, de esta información que hemos traído aquí a la tertulia. Una tertulia que vamos a finalizar con el bulo del misterio. Un bulo del misterio que nos dice...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 he estado entrevistando al nuevo líder, digamos... Pero no hacen historial. rituales, no hacen misas sí, sí, negras. Sí, hacen rituales, lo hacen misas negras, pero no tienen, las misas negras no tienen nada que ver claro. con sacrificios de niños Exacto. y violación en grupo de niños. No hay vistales. un solo caso de asesinato ritual saténico en la historia de España, ¿no? Probado, no. Claro, probado, hay. no. Hay casos... O sea que no lo hay. Hay testimonios y claro. hay... Claro, eh, testimonios sí hay, pero...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 Yo creo que un cierto desconcierto entre los cristianos creyentes, porque ¿con qué te van a amenazar ahora si los satanistas son legales, son reconocidos? Mucha son semilla legal. del diablo veo yo aquí, hay ¿eh? mucha, mucha. Manu Royal muchas gracias a vosotros. Bulo del misterio, el satanismo es un poco una exageración. En esa tertulia Zona Cero especial que hemos tenido también con Mado Martínez. Gracias Mado. Buenas noches y con Juan José Chézoro gracias. gracias ahora las noticias y después continuamos en la rosa Entonces nos queda todavía una hora de programa por delante Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa una hora más en la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero con Almadía Rosa vientos, un mensaje de Naves, una noticia que nos eh, manda el titular dice, más de 50 sectas satánicas actúan en España hemos eh, conocido la información, la hemos en el bulo del misterio que nada de estas eh, noticias son ciertas eh, no es tanto el riesgo que existe, una hora de programa en la que vamos a tener también mujeres eh, con historia fronteras eh, del futuro y ya mismo, ya mismo, con Laura Falcó ecos del pasado en Onda Cero La Rosa de los Vientos Ecos del Pasado Como siempre, Ecos del Pasado con Laura Falcolara Presidenta de Prisma Publicaciones hey, Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno No sé, ¿vas a certificar con estos casos? Eh, ¿Qué?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 Es una escena, como dices tú, muy cinematográfica, pero es que el cine ha imitado la realidad, o sea, no es que el cine haya provocado la realidad, sino que una serie de casos han provocado que esa escena de las escaleras, esa escena de las pelotas, esa escena de los pasos que hemos comentado en algunos casos, pues se reproduzcan en el mundo del cine porque son muy cinematográficos.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 como puede como puedes ser, por ejemplo, Margarita Torres, Peter Rodríguez, Juan José Sánchez Oro, Cristina Martín Jiménez o tú mismo. Y bueno, y cuéntanos tú de qué vais a hablar. Bueno, de muchas eh, cosas, eh, de ese poder oculto, de esos eh, grupos, vamos a hablar de templarios, eh, de masones, eh, de rosacruces, de grupos ocultos, de sociedades en eh, disquetas que ahora mismo están detrás eh, del poder, son quizá la parte que no se ve, es eh, la cara B de ese poder, pero fíjate, los eh, nombres son extraordinarios, los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 La semana que viene igual hablamos de películas, que bueno, hay que algunas que tienen su tela. Eh, sí, sí, y de los casos reales hemos comentado, muchas de esas películas se certifican eso, que a veces la realidad se supera a la ficción. pero eso lo contaremos la semana que viene, ¿vale? Venga, buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo la mujer con historia, el relato de Silvia Casasola no se presenta hoy A Alicia Alonso, la bailarina que ha fallecido esta misma semana. Mujeres con historia.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 con el la, bailar en punta, cuando me regalaron mi primera zapatilla de punta. Me la ponía, me levantaba por la vez me ponía las zapatillas de punta. Iba a abrir la puerta, o a cualquier lugar yo iba en punta. Tuc, tuc, tuc. Mi padre le dijo a mi madre, es que esta niña jamás va a volver a caminar normal. En España fue donde Alicia comenzó su vocación, y cuando volvió a Cuba, su abuelo Satanderino fue feliz.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 le hacía feliz he tenido ese honor esa dicha ese placer de conocer tantos personajes Picasso presidentes artistas los reyes pero todavía me, me queda mucho por conocer y nuevos que voy conociendo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 también hizo lo mismo eh, rascó que había detrás de un estudio sobre el azúcar en el que estaba detrás gente como, o sea, empresas como McDonald's Coca-Cola, PepsiCo, etcétera, etcétera. las claro. claro. la fronteras del futuro con Javier Sabieno, Javier, muchas Hasta gracias mañana. cuídate, Hasta entonces pasado. no como mañana carne roja no, no, sí. no, no. <risa> que viene, pasado, oye, una cosita una más, eh, solamente 12 años, eh, eso, de, eso es, agradecer, o sea, no agradecer a toda la gente eh, lo, el, pues eso, los mensajes de cariño, de recuerdo a Juan, eh, a Juan Antonio Cebrián. 12 años, ya estamos en 21 de octubre, pero a lo largo de todo el día de hoy ha sido, pues eso, que, que gracias a todos, eh, por, por siempre recordarle y por siempre tenerle presente. Por supuesto, un recuerdo, hace 12 años, eh, parece que fue ayer el fallecimiento, la marcha de Juan Antonio Cebrián. Muchas gracias eh, por estar aquí, por estar en esta aventura por eh, seguir esa aventura La Rosa de los Ventos eh, que continuará el próximo sábado para la noche en el cual tendremos un programa especial porque hay cambio de hora y nos afecta tendremos una hora más de programa aquí comienza El Transistor José Ramón de la Morena tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento